Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Las religiones nos han enseñado a ser súbditos de un poder superior, a vivir en la sombra de un Dios distante. Pero, ¿y si, esta narrativa está incompleta? ¿Y si, en lugar de simples criaturas, fuimos concebidos como creadores, portadores de un poder oculto que se ha mantenido en secreto? Hoy desentrañaremos un misterio que desafía lo establecido, el verdadero rol de la humanidad. ¿Es nuestra chispa divina un simple recuerdo de la fuente original, o contiene el potencial para transformar la realidad? Prepárate para un viaje donde cuestionaremos todo lo que creemos saber. La fuente original no es un dios en el sentido tradicional. No es un ser que observa y juzga, sino el principio absoluto de todo lo que existe, luz, oscuridad, creación y potencial. Es infinita y eterna, el lugar donde no hay dualidad, solo plenitud. Desde esta plenitud nacieron las primeras emanaciones, conocidas como eones, reflejos de la perfección divina. Estas emanaciones no eran independientes, sino extensiones de la fuente, portadoras de su esencia creadora. Sofía, una de las emanaciones más poderosas, deseó explorar este poder. Creador por sí misma. En su intento por crear, Sofía cometió un error, dio origen a una entidad imperfecta, el de Miurgo, quien creó el mundo material. Pero, en medio de esta imperfección, Sofía dejó un regalo oculto fragmentos de la chispa divina, esparcidos en cada alma humana. Estas chispas no solo nos conectan con la fuente, sino que también nos otorgan un poder único. Somos portadores de la misma capacidad creadora que dio origen al universo. Pero, ¿qué hemos hecho con este poder? ¿Lo hemos olvidado, o nos lo han arrebatado? Ser creador no significa simplemente construir o fabricar. Ser creador es manifestar el potencial infinito que yace dentro de nosotros. Es la capacidad de transformar la realidad, de moldearla según nuestra voluntad. Pero este poder no es algo externo. Es inherente a nuestra esencia. La creación comienza con el pensamiento. En el gnosticismo, Se dice que el Universo fue una idea manifestada por la fuente original. Si compartimos su chispa, entonces también poseemos la capacidad de manifestar nuestras ideas en el mundo material. Sin embargo, este poder ha sido enterrado. Las religiones y las estructuras de poder nos enseñan a buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Nos hacen creer que somos débiles, insignificantes, cuando en realidad somos fragmentos del infinito. El verdadero significado de ser creador no es sólo cambiar el mundo externo, sino también transformar nuestra percepción interna. Es recordar que nuestra chispa divina no es un reflejo pasivo, sino un fuego activo que puede encender la transformación. La desconexión de nuestro poder creador no ocurrió por accidente. Desde el momento en que nacemos, el mundo conspira para mantenernos en la ignorancia. Nos enseñan a conformarnos, a obedecer, a temer. Este velo del olvido es el mayor logro del sistema que controla nuestra realidad. En el gnosticismo, este olvido se describe como la caída. No fue solo la caída de Sofía, sino la nuestra. En el mundo material, nuestras almas se ven atrapadas en un ciclo de sufrimiento y distracción que nos aleja de nuestra esencia. El demiurgo y sus arcontes diseñan esta prisión cuidadosamente. Nos mantienen ocupados con placeres efímeros, dolores constantes y una búsqueda interminable de significado en el lugar equivocado. Mientras más miramos fuera, más nos alejamos de nuestra chispa interior. Pero este velo no es invencible. Incluso en la oscuridad más profunda, la chispa divina brilla. Solo necesitamos recordar que el poder para rasgar este velo está dentro de nosotros. Este es el primer paso hacia la liberación. La chispa divina no es solo un vínculo con la fuente original, Es un recordatorio de quienes somos realmente. Es un fragmento puro de la plenitud divina, un potencial ilimitado que yace dormido en nuestro interior. Este poder no puede ser robado, pero sí puede ser ignorado. Y es precisamente lo que el sistema desea, mantenernos distraídos, desconectados, incapaces de reconocer nuestra propia divinidad. Cuando despertamos esta chispa, algo cambia comenzamos a percibir el mundo de manera diferente. Nos damos cuenta de que las barreras que creíamos inquebrantables no son más que ilusiones. Este es el despertar que los gnósticos llamaban la Gnosis, un reconocimiento interno de nuestra verdadera naturaleza. La chispa divina no es un don para pocos, es el derecho inherente de todos. Pero su despertar requiere voluntad, valentía y un profundo deseo de liberarse de las cadenas del mundo material. El verdadero camino para recuperar nuestro rol como creadores no es un proceso de adquisición, sino de despertar. La chispa divina no se pierde ni se extingue, pero su luz queda velada por capas de ilusiones y condicionamientos que hemos aceptado como verdad. Este despertar no es un acto trivial, es un cambio profundo en cómo percibimos nuestra existencia y nuestro propósito en el universo. El inicio de la transmutación comienza con un acto de valentía reconocer nuestra naturaleza dual. Somos materia y espíritu, limitados por un cuerpo físico pero con un potencial ilimitado en nuestra esencia divina. Este reconocimiento no es cómodo, pues implica ver nuestras cadenas, las ilusiones creadas por el ego y los sistemas que nos rodean. Sin embargo, al enfrentarlas, abrimos la puerta al despertar de nuestra chispa creadora. En la tradición gnóstica, Este proceso de transmutación se describe como un retorno al conocimiento perdido. No se trata de acumular información externa, sino de un profundo acto de recuerdo. La chispa divina, nuestra conexión con la fuente original, no se activa mediante rituales externos, sino a través de una búsqueda interna. Es la Gnosis, entendida como una revelación que destruye la ignorancia y desvela la verdad de nuestra naturaleza. El camino del Creador no está exento de dificultades. Es un sendero de confrontación con nuestras sombras, nuestros miedos y los muros que hemos construido para protegernos de la verdad. Sin embargo, cada muro derribado, cada sombra enfrentada, permite que la chispa divina brille con más fuerza. Este es el viaje de la transmutación, destruir lo que creemos ser para revelar lo que realmente somos. Creadores de nuestra propia realidad y fragmentos de la fuente original. A lo largo de la historia, aquellos que han despertado su chispa divina han sido vistos como amenazas. Visionarios, místicos y líderes espirituales han desafiado las normas, mostrando a la humanidad que el poder siempre ha estado en su interior. Pero estos creadores también han sido perseguidos. Desde las enseñanzas de Jesús hasta los movimientos esotéricos modernos, los sistemas de control han trabajado incansablemente para silenciarlos. ¿Por qué? Porque un ser humano consciente de su poder es incontrolable. La élite teme a los creadores porque rompen el ciclo de dependencia. Ya no necesitamos intermediarios, dioses externos o estructuras jerárquicas. Al despertar, nos convertimos en nuestra propia fuente de poder. El verdadero temor del sistema no es que rompamos sus reglas, sino que dejemos de necesitarlas. Porque cuando recordamos que somos creadores, dejamos de ser esclavos. El viaje hacia el despertar no es fácil pero es inevitable. Cada paso nos acerca a la verdad que siempre hemos sabido, somos creadores, no criaturas. La chispa divina dentro de nosotros es la prueba de nuestra conexión con la fuente original. No necesitamos buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Es momento de recordar, de rasgar el velo, de asumir nuestro verdadero rol. Porque el poder de transformar el mundo comienza con el poder de transformar nuestra percepción. Sigan explorando, sigan cuestionando. Porque en ecos de lo prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio.